...nos hemos reunido aquí personas que hemos sido torturadas en diferentes épocas... ...torturadas bajo el régimen de comunicación que ampara y avala el PSOE... ...este régimen es el que ha llevado Igor Portu, vecino de Lesaca... ...a estar en estos momentos ingresado en el hospital de Donostia... ...con dos costillas rotas, el pulmón perforado y con por todo el cuerpo... ...la situación de Martín Sarasola, que sigue incomunicado, no parece mejor... Sin embargo, y por desgracia, estos no son unos casos aislados. Todavía tenemos presente el escalofriante testimonio de torturas que relató Gorka Lupiáñez, mientras estaba incomunicado a manos de la Guardia Civil. O el testimonio de Salviér Urdín, vecino de Burlata, el infierno que vivió cuando fue detenido junto a otros tres jóvenes. Los cuatro denunciaron torturas. Estas torturas son posibles gracias al régimen de incomunicación, que da carta blanca a las fuerzas policiales para que se puedan enseñar con las personas detenidas, sin que les suponga coste alguno. La incomunicación tiene como objetivo principal conseguir declaraciones, o auto, autoinculpaciones, utilizando para ello cualquier medio, incluyendo, desde luego, la tortura. Torturas físicas y psicológicas que parecen las personas detenidas, que luego no son investigadas, dando impunidad a las fuerzas policiales que las aplican. Sin embargo, las fuerzas policiales no actuarían de esta manera si no tuvieran el amparo de la Audiencia Nacional y el Gobierno del PSOE. Estos dos órganos no solo no miran a otro lado cuando se producen casos de tortura, sino que las avalan y legitiman, con su silencio y negación ante estos horribles sucesos mientras siguen hablando de la democracia y el Estado de Derecho que ellos mismos se encargan de tirar por la borda con estas actuaciones. Tampoco queremos pasar por alto las lágrimas de cocodrilo que de repente derraman partidos como PNV, EA, Aralar o Navay, ante casos como el que aquí nos ocupa… Ha sido necesaria la hospitalización en la UCI tigor GOR Portu para que ahora denuncien la posibilidad de la asistencia de torturas, mientras que en casos como el de GOR Calupiánez o el de Xavi Urdín ni siquiera abriesen la boca. Es necesario recordar aquí cómo, además, estos partidos hace pocos meses aprobaron en Madrid una moción en la que apoyaban sin reservas a las fuerzas de seguridad del Estado y a la, y a la Judicatura en su lucha contra ETA cuando son ambas instituciones precisamente las que practican y amparan la tortura contra los militantes independentistas. Por ello, ya no nos es suficiente su exigencia de investigaciones de los hechos. Hoy la única exigencia que cabe hacer es sobre la retirada total y absoluta de las fuerzas policiales del Estado, así como de la derogación de la legislación antiterrorista. Es necesario que se tomen compromisos prácticos, reales y serios, para acabar de una vez ...por todas con el régimen de la incomunicación, que posibilita las torturas. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que salga a la calle y muestre su repulsa. Concretamente, llamamos a la sociedad a que participe en las movilizaciones que se realizarán en Lesaca el día 19 a las 19 y en Iruña a las 17.30 de la tarde desde la antigua estación de autobuses...